Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes en cualquier latitud donde se encuentren y estén escuchando este viaje sonidero. Hoy, el número 193, acercándonos a la actos, celebración actos, actos, actos, actos, actos, actos, actos, actos, de los 200 programas. Así que hoy, un especial, un especial muy cumbiero. Así que ojalá ya se hayan prendido. Porque nosotros venimos bien prendidos, compadre, directamente desde el Cerro de la Estrella,、eh, esperando la aparición de la famosísima luna, que por cierto, nos dejó esperando. Si alguien ya la vio, avísenos. Por cierto, lo que escuchamos al inicio、eh, de este vinilo, Navidad Negra, Cumbia, de José Barros, Uno de los grandes de la cumbia, compadre. Y vamos a estar sonando viejitas pero bonitas, ¿sí o no? Ey, ey, ey, ey, ey. Pura viejita pero bonita, sí, compadre.、Eh, ¿Cómo está? Muy bien, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes, compadre. Y pues, como bien lo dice, bajando de por allá de, del oriente, del Cerro de la Estrella, pues, buscando esa. Esa luna de octubre, que ayer fue luna llena, pero pues hoy se vería en un 95%. Desafortunadamente no la pudimos ver, pero pues. Por este compromiso, compadre, fíjese qué responsables somos. Qué responsa、acá. Tuvimos que bajar de, de allá y pues para venir a transmitir, porque además ya teníamos un、eh, programa bastante bueno, bien preparado, y pues parte de lo que dices es que hoy vamos a sonar la gran mayoría de las, can de las canciones en vinil. Eso, compadre, un especial muy, muy, muy cumbiero, compadre. Así que, bueno, pues un poco de, al, de socioambiental, ya se la saben como cada lunes, por ahí algunas recomendaciones. Y bueno, pues lo que aconteció el fin de semana. Mientras tanto, súbale, póngase a bailar, porque la cumbia llegó al viaje sonidero. Ya se viene la cumbia con arpa. Sonando a través del viaje. Cumbia con arpa. Cumbia con arpa. Un viaje, con arpa. El viaje el sonido. El viaje, el sonido. Yo pienso que es como parte del espíritu colombiano, esa cosa tropical, exuberante, que le gana como a cualquier tristeza, ¿no? Que es la gente ahí cantando, bailando. Eso yo creo que es la cumbia. La cumbia está llena de misterios y eso yo creo que es lo más bonito. Sentir el okay, bailar. ¿La cumbia, es el himno de una raza? la cumbia es el himno de Colombia y es el aire universal. La cumbia nace. Es que la cumbia nace con el himno. La cumbia nació en el Cerro La Popa en Cartagena, durante la fiesta de los libertos,、eh, cuando los españoles soltaban a los indios y a los negros y les daban su día de libertad. Entonces, en ese momento de magia, aparece la cumbia. Esa musicalización del, del indígena la aprovechó también el negro y colocó su, su fuerza y hicieron de ella una mezcla. Tan hermosa que es lo que hoy comúnmente nosotros llamamos Cumbia. Se dice que en el Banco es el Festival Nacional de la Cumbia. El Banco Viaopuerto, Ciudad Imperio de la Cumbia. e de La de r g inventaron ó del Caribe. La i n en el Caribe, pero quién la inventó no sabemos todavía. La Cumbia es tocada con instrumentos autóctonos. El, el llamador, e s el tambor de la marcha, que en. Con la influencia indígena al utilizar las gaitas. La gaita eran las dos, hembra y macho. Entonces el macho、eh, va, va marcando p、pues, u el s e ritmo de la gaita, ¿no? de la gaita-hembra. La c u m b i a n a se muda. Son de pitos, de gaitas y de calla de villo. La maraca que él es, es la parte cadenciosa de la mujer, es、pues, la cintura. Shhh, shhh. bien bien bien bien, bien, bien. Ya regresamos acá al viaje sonidero. Hoy, un especial muy c u m b i e r o Y pues,、eh, por cierto, un saludo a la San Felipe de Jesús.、Eh, un tianguis donde. Un tianguis gigantesco. Un gigantesco, gigantesco en donde ustedes, donde ustedes encontrar pueden encontrar, encontrar de, de todo. De De todo un poco. Y pues, justo algo de lo que e s t a r a m o s sonando en este viaje, pues se adquirió en aquellos lugares. Ya saben, en Lo b a r a b a r a Llévele, llévele, b a r a b a r a Ahí mero. Y pues, hoy estamos compartiendo acá la música. Un poco de cumbia, compadre. Unas versiones que no sé si muchos hayan escuchado, pero al menos nosotros no. Y yo creo que nos vamos a sorprender, compa. Sí, algunas versiones raras y que por ahí, pues hay que rescatar y compartir a través de estos, de estos medios libres. Oye, compartir como estamos compartiendo、eh, el audio de este documental. Yo me llamo Cumbia.、Eh, pues ustedes pueden ahí buscarlo en la internet. Y pues, ¿es gratuito, compadre? ¿O es.? Todavía ni siquiera sale, estamos viendo cortos, ¿no? Apenas hay pequeños tráilers. Pero que me parece que es un documental, pues justo que retrata la historia desde su origen, de la cumbia. Y como escuchábamos, pues allá <coughs> en el、eh, sur de América, traída por、eh, los esclavos, compadre africanos. ¿Cierto? pues, pues una mezcla, ¿no? Entre. Eh, digamos, esa esencia de los esclavos africanos también con pues, los que se convirtieron en esclavos, sin embargo, p、pues, u eran s e locales, indígenas locales de, de、eh, digamos que de que la costa del Pacífico,、eh, es donde se le atribuye el origen a este ritmo, y que, pues como lo, lo, lo alcanzamos a escuchar en parte de este documental, eh. Un ritmo que nace de esos espacios de libertad, digámoslo así, dentro de la esclavitud, cuando tenían sus horas libres de esparcimiento los indios y los negros. Sacaron los instrumentos, compadre, las voces, el ritmo y crearon la cumbia. Qué maravilla, compadre. Este,、eh, ayer leía algo, <coughs> una frase, una oración que hablaba acerca. De cómo la cumbia es de esas cosas globales que hoy pues, ha viajado por todo el mundo. Y Incluso hay quienes la han estudiado ya, ¿no? En ese, en ese mundo、eh, cumbiero, compadre. Y que escuchemos esto. Digamos un ritmo más tradicional. Aunque esto ya pues incluye esta parte del acordeón, que, que pues es parte del. Pues también otro instrumento que se da a partir de esta conexión cultural entre Europa y América, y que también tuvieron a bien modificar para tener un. Pues un sonido bastante peculiar, más agudo y que también se puede reconocer en, en el uso de, del acordeón para el v a l l e n a t o ¿no? La gaita bien presente ahí. Oiga, compadre, pero más antes de que la cumbia se llamara Cumbia, pues también tuvo otro origen, ¿no? Más tarde vamos a escuchar、eh, parte de un audio también de otro documental que les vamos a recomendar el día de hoy. Pero por lo pronto, el compadre trae su selección totalmente en vinil. Para Que escuchen cómo suena la música de antaño: música para bailar, música para animar el corazón. No le cambien, están escuchando el viaje sonido. e r ¡Venga! r ンダのベラ、ロベットベレ。 Importante industria de café molido en Colombia. Para conmemorar su aniversario, ofrece este panorama musical como homenaje a quienes han contribuido a difundir y exaltar la música posteña. Música que es alma y expresión de un pueblo. Baja Y canta sin perder nunca la confianza en sí mismo y la alegría de vivir. Un tono cálido, amasado de gritos y de sol, una estrofa negra, borracha de gaitas vagabundas y golpes de mentes de tambor. Las gaitas, las maracas y los guaches del indio primitivo habitante de nuestras costas. Estos rústicos instrumentos fueron amalgamándose hasta convertirse en una música con fisonomía propia, la cumbia. La cumbia, al fortalecerse, Se convirtió en un ritmo madre de donde salieron más tarde las distintas manifestaciones musicales de la costa. El paseo, el merengue, el fandango y otros ritmos más. Se bailaron entonces en un intento imitativo de los bailes que en sus salones danzaba la aristocracia friol. Empezaron entonces a formarse pequeñas bandas llamadas p a p a l l e r a s o de los chupacobres, que tocaban por pocas monedas y un buen trago de r o n you <laughs> Y、pues ya vamos regresando acá a este viaje sonidero número 193.、Eh, hace un rato estuvimos transmitiendo el 192 y que fue pues algo que grabamos totalmente en vivo el pasado sábado en la actividad del de Picnic y Bailongo, que, del cual p、pues, eh, se deriva de un proyecto llamado Cambia de Canal que pretende preservar, conservar y restaurar el canal nacional a partir de. De la participación comunitaria. Esta es un, una iniciativa por ahí de, de una asociación civil llamada Milpactly. Y por ahí en nuestra página pueden encontrar los detalles y los pormenores. Dos miradas fotográficas en las cuales nos detallan la, la actividad de este pasado. Sábado. Pero a nosotros、eh, lo que nos interesa hoy es pues, conocer un poco más de esta música、eh, colombiana que exporta al mundo, y pues es la cumbia. Esta,、eh, ya lo decíamos en unos minutos anteriores: esta,、eh, este ritmo que deriva de la fusión entre los indígenas y los esclavos negros. Y pues acá hay una discusión acerca del origen de la palabra cumbia. Y es que varios eh, investigadores eh, atribuyen el título de Cumbia a. básicamente a un baile de origen entre negros. O baile entre negros.、Eh, ¿Un baile、eh, que proviene de África, compadre? Un, un baile que proviene de África. Sin embargo, no solo se le atribuye al nombre o, al, o a la acción de bailar, sino también a un instrumento que. Que por ahí dicen es un tambor, que significa que se llaman Cumba,、eh, Cumbé y Cumbí. De hecho, compadre,、eh, hay una、eh, etnomusicóloga que se llama María del Pilar Jiménez, que justo pues dice ella que la palabra Cumbia procede de Cumbé, que significa fiesta o celebración. Y que justo proviene de, de África.、Uh -huh. Así es. Así es, compadre. Y que también、eh, la palabra cumbia sostiene que es、eh, algo así como de De una cumba ancha, un vocablo cuya raíz es cumba, y que es el gentilicio de mandinga. Que esto también proviene de África y que tiene que ver con, con personas también que son bebedoras y aguantadoras. Según esta misma、eh, morra que estudia pues, este tipo de ritmos afrocaribeños, la cumbia, por ejemplo, al lado del guaguancó, compadre cubano, es considerada justo la reina de estos ritmos afrocaribeños, de estos ritmos de fusión, compadre. Claro, y es que pues, la cumbia es, es eso, no es fusión que. Es un ritmo que, que sigue mutando y que aún sigue experimentándose y del cual siguen derivando muchas otras cosas muy buenas. Muy buenas, compadre. Seguramente、eh, por ahí podrán identificar algunos instrumentos especiales en, en la cumbia, compadre, ¿no? Por ejemplo, el tambor. Sí, el tambor. La gaita, sobre todo, ¿no? Y el, el g wiro. Sí, pero las maracas también puede ser, compadre. Bueno, pues. Hay toda una discusión de dónde viene. Justo vamos a escuchar en un momento más, ¿verdad, compadre?、Eh, parte de un documental que les vamos a compartir en un momento. Que habla de la raíz, como tal, de la esencia africana, ¿sí o no, compadre? De la cumbia, ¿no? Así que bueno, pues mientras. Ponlos a bailar, compadre, porque te trajiste una buena selección musical. Así que, pues déjese ir. Están escuchando el viaje sonidero. Préndanse, préndanle. Hoy el número 194. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Josepina puso un baile cuando ella vivía en las tierras. よせみな、うそんでいれ。 俺たちの顔を見るのは確かに。 ♪♪♪♪♪♪♪♪ a ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ Y y o ahora vengo a contarle la historia de las parejas josefina puso un baile cuando ella vivía en las s i e r r a s y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas e Lenguaje l de la cumbia que es la tambora, esa tambora que se toca con bolillos, donde suena -ten -peten -peten, es un movimiento, es el lenguaje. Lo primero de la cumbia mitológico es la cuestión de la danza. La cumbia, por lo menos, es un baile. Un baile que nos, nos identifica primero a nosotros como colombianos. Para que la cumbia existiera, existió esto: que fue la gaita, los, los bailes cantados. La cumbia, la cumbia vino después de, de, de la mezcla, de toda la mezcla cuando, cuando los indígenas, los negros, los españoles, pero primero fue la cumbia anteriormente, no era cumbia, era un son, decían vamos a tocar un son, son de gaita. Son rituales de los indios y acá seamos m o d e r n i z a d o Teníamos una parte coreográfica que era nuestra. Yo no soy un hombre vago, yo no soy un hombre vago. Porque tengo mi virtud visto de camisa y cuadro y un pantaloncito azul. Como que el ritmo de c u m b i a lo más emblemático para mí, es que representa toda la pista. se Ha sido invocado por la cumbia y que de alguna manera ha encontrado a cosas que en otras cosas no he encontrado, ¿no? Es bien chingón porque es una energía. No es loco que haya algo místico en todo eso, ¿ok? Y que. Y por ahí se entiende cómo este ritmo está contagiando a todo el mundo, porque no es solamente Argentina, no es solamente Latinoamérica. Yo, yo soy adicto de la cumbia, es n i n problema, <ríe> no dao.、No, u、no, no. Cada país es un género de cumbia, ¿no? Y acá se toca una cumbia una cumbia típica, o sea, una autóctona de acá de n u e s t r o m u n i c i p i o donde se mete la flauta de m i l l ó n donde se mete el llamador, donde se interpreta el tambor, la tambora y el guache. Y ya, ya son cumbias más avanzadas, digamos, que meten los clarinetes, que meten el acordeón, que meten la guitarra. Que ellos toquen con, otra, con otros instrumentos de viento, sí, pero, pero casi la percusión y el tiempo que dan la percusión casi es lo mismo. Porque, mira, la cumbia es como. Eso tiene un bajo universal. Aquí en Colombia, en México. En Chile, en Argentina, ha habido un revuelo muy interesante con la cumbia. Mucha gente joven, muchos grupos que están además mezclando, o sea, están retomando la cumbia y la están reinventando. Yo no quiero que la cumbia se vuelva popular porque se pierde la cumbia. A veces, a veces, a veces es bueno. Exteriorizar, pero es bueno también recordarle a las demás personas que la esencia cultural de ella、sí, misma, de o sea, su base, su primo base. La comida en sí, en sí llegó para quedarse. Mi memoria no fracasa, son cosas que se razonan. Mi memoria no fracasa, son cosas que se razonan. Como no lo encontré en su casa, me atendió la niña Solina. que e v、eh, eh, Adorando un el fin a tu belleza. Oh, oh, oh, eh, oh, oh, eh. ウェー m i m a d r e me d i o un consejo, ay, m i s i s t o m i m a d r e me d i o un consejo, y yo no lo quise c o g e r Después de m i m a d r e m u e r t a y o m the del c o n s e j o me a c o r d é エイエイエイエイエ h エイエイエイエイエイ o イエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイエイ Ella que c u a n o se muera, no lo vayan enterrar, no, no, no, no. de cualquiera se c o n d e n a Lo mandan en b a c h a m a s あれ いいですか oye および。 Bailemos esta cumbia. Un olor a hierba buena, una conversación amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un bellísimo cariño, una lágrima un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un perfume, una estrella. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas. tiene あ a vida. Vimos o l v aquí al viaje sonidero después de escuchar una de las clásicas, compadre. No, según tú, cuál es、eh, alguna de las rolas clásicas que, pues, no que no pueden faltar en la fiesta, compadre. Cada ocho días hay cumbias que suenan, compadre, en todos los barrios, ¿sí o no? Sí, pero estas son clásicas, pero no sé si suenan así, compadre.、Uh -huh. Sí, sí suenan. Esta que pasó, sí. ¿Sí? Sí, es clásica. Tal vez. <ríe> Como la de la cadenita. Por cierto, traes una versión, compadre. Que se parece, ¿no? Es la de cuando ya encontraron la cadenita. Ya no está extraviada, ya la encontraron. <ríe> ¿Cómo ve? <ríe> Para que la puedan e r Pero, por ejemplo, esta. Ese, ese tipo de cumbia. Cuando llega a México, la rebaja. Por ahí tenemos la, una versión bien interesante de Dengue, Dengue, Dengue. De esta rola que se llama Corazón Enamorado de Calixto Ochoa. Intensa, ¿no? El, el ritmo es bastante, bastante rápido. Como para bajar unos kilos, ¿no, compadre? La cumbia. Sí. s i se baila como se debe, compadre. Sin miedo. Sin miedo a la muerte. Sin miedo a quedar <risa> muerto en el cumbión, ¿no? No i m p o r t a Alguna vez alguien se acercó y me dijo, ¿pero cómo bailo eso? Y yo le dije, pues solo siente la música. Y Como quieras bailar. Si quieres bailar bien loquillo, pues baila bien loquillo. Y... Sin pena, compadre. Hay que... Creo que esta es una de las características de esta música, ¿no? Disfrutar, disfrutarlo. Y pues justo creo que. Estos primeros、eh, creadores de este ritmo, pues era lo que estaban haciendo, ¿no? Disfrutando. Y compadre, pues hoy en el mundo hay una diversidad、eh, de cumbias, ¿no? p o r ejemplo, pues en México, la cumbia sonidera, compadre. ¿Qué me d i c e de la cumbia sonidera? Pues. Es, es algo que, de lo que decíamos, ¿no? que este ritmo llega, y, y en realidad aquí a México llegan unos muy buenos músicos. De hecho,、pues、por ahí a los, a los parte de los que se atribuyen generar las primeras orquestas, ya formales como tal, y generar una instrumentación. Melódica、eh, que derivaba de estos bailes aborígenes. Estoy hablando del mismísimo Lucho Bermúdez, quien tuvo la oportunidad de venir a México y generar una banda aquí. De la cual, pues, por ejemplo, la cumbia costeña o la cumbia que se realiza en la parte de Guerrero, en, en, en particular en Acapulco y en toda la, la, la costa chica de Guerrero, en donde también pues, hay gran、eh, presencia. De, pues、de la negritud,、eh, este ritmo se,、pues、se instaura muy bien en, en todos los salones de baile. Y lo que pasa es que pues, durante la década de los 30, los 40, los 50 en México, en realidad,、pues、hay un auge muy, muy interesante de toda la música que viene de las Antillas, no s o l o de la parte de Sudamérica, sino、pues、de Cuba, comadre. ¿no? O sea, las grandes orquestas de Cuba. Eh, eran los que prácticamente llenaban los salones de baile acá en la Ciudad de México, y pues de ahí, ¿no? O sea, de, de las grandes danzoneras que posteriormente、eh, retomaron los ritmos como el mambo el c h a c h a c h a pues derivaron, derivaron en algún momento、pues、en, esta, en esta mezcla, pues también de la música tropical, que si bien no se llamaba cumbia, ya tenía esos toques de la música tropical. Como el Sol Montuno y otro tipo de z o n e、eh, s Pues que ya habían llegado a México. Con、eh, casos como la Sonora Matancera, por ejemplo. O sea que la cumbia también es una cumbia de migrantes, compadre. Decir cumbia es decir migración. Yo. Me parece que es algo. Algo similar como con lo que está pasando contemporáneamente con el reggae, tal vez. Pero la cumbia es algo que. Que todavía tiene un tinte más místico porque viene del origen tribal, ¿no? de, de este origen africano, de este caminar del ser humano que, que, que llegó de África y que ha poblado todo el mundo, y que esa raíz, que es,、eh, digamos, el instrumento más primitivo, quizá el tambor,、eh, representado, pues, no sé, en estos árboles, me imagino caídos, y, y el corazón de estos árboles. Pues fueron de los primeros instrumentos que el hombre pudo dominar, ¿no? Pudo,、pues、pudo crear también, construir. Y pues hay música de cumbia, compadre, en toda América, ¿no? Desde Argentina,、eh, Chile, este, Bolivia,、eh, bueno, por supuesto, este, Colombia,、eh, Perú. Este, en Ecuador, compadre. O sea, en toda esa parte de la costa es donde se, se arraiga principalmente la cumbia, ¿no? Hasta llegar al. Pues a México, ¿no? México, donde p u e se diversifica muchísimo, compadre. Y no sé si recuerdas, pero ahora que fuimos a la exposición de los colombianos, pues justo、eh, la cumbia es uno de sus iconos, ¿no? De los iconos de allá de, del norte del país, de Monterrey. Saludos, por cierto, a Monterrey, a donde s e a que nos e s t é n escuchando, a la Bella Colima. Saludos por allá, a la María.、Eh, y bueno, pues saludos también a todos los escuchas de este viaje sonidero que hoy se dieron cita para prenderle al viaje y apagarle a la televisión porque están escuchando hoy un viaje muy extra, ultra. Cumbianchero, no le cambien. Y que hablando de estas、eh, cumbias sonideras, vamos a escuchar algo que seguramente a partir de los años 80 sonaron mucho en estos sonidos: grandes cajas de sonido que invadieron toda la periferia de la Ciudad de México, muchos de ellos nacidos en Tepito y en la zona norte de la Ciudad de México. La cumbia sin aguera sonando a través del viaje sonidero, no le cambie. n San a sonando a través del viaje solidero en vinil a 33 revoluciones por minuto. No le cargue la cumbia s a m p u e s a n a La cumbia sampoesana sonando a través del viaje sonidero hoy. En el especial se está armando un gran cumbión. ¡Prendase! Sonando pura cumbia bonita. El viaje sonidero. よいしょ。 La cumbia z a m p o e s a n a sonando, sonando a través del viaje sonidero. Hoy, sonido, hoy, hoy, en el especial, ¿Sí? se armó el cumbión. El、cumbión con la cumbia z a m p o e s a n a Se fue. Se, fue. se fue la cumbia zambuesana sonando son hoy en esta noche en el viaje sonidero. Hoy escuchando hoy, pura rola clásica. Vamos a escuchar, escuchar otra rola clásica también. también. La cumbia sin e aguera sonando a través sonando del viaje sonidero. No, no l e c a m b i e n Pura cumbia clásica. La cumbia viejita Pero bonita, la especial Cumbiero rumbo a los 200 programas del viaje sonidero. Hoy sonando puro vinil, Cumbia chula, Cumbia bonita, pura Cumbia viejita sonando a través del viaje sonidero puro vinilo a 33 rodados por minuto. Por cierto, un saludo al Mexican Sound System, también conocido en el barrio como Mexican Salsa Brava, que se presentó, ya decir, compadre, este fin de semana en el proyecto Cambia de Canal, ahí en el Canal Nacional, y Pedro Paramo, para quienes estuvieron, pues un momento muy grato. Pues hablando de cumbia, compadre, porque también se, se aventan algunas cumbiecitas, el compadre. Saludos, por cierto, a todos sí, los voluntarios de Cambia de, vuelta, de vuelta, Canal vuelta, también. Tochos. Todos los que se están dando cita los sábados para limpiar este bonito lugar hacia el sur, suroriente de la Ciudad de México. Oiga, comadre, ya el pu más puro estilo sonidero, hoy con unos pocos de delay acá. y... Un saludo. Un saludo, a ver. un saludo para todos mis compañeros que nos escuchan hoy a través de la Internet del Viaje Sonidero. Ahí está, comadre. Activado un poco de delay hoy en esta noche para acompañar este programa en donde se ha armado el tremendo cumbión. Y pues, como bien lo decías, hoy. Tocando música que pepenamos el día de ayer en uno de los tianguis más grandes de la ciudad de México y de, de, también un lugar de donde se desprenden varios de los grandes sonideros de la ciudad hacia el norte, todo lo que es la colonia impulsora, al norte de Tepito,、eh, pues toda una gran herencia cultural. Ay, ya pasando el peñón, ¿no, compadre? Simón. Ahí en, Ahí en el Peñón de los, los peñones, Baños, de los peñones, que ya bien que lo comentas, que lo comentas、eh, el, peñón de, el peñón de los Baños los también baños conocido, conocido como, como la Colombia, la Colombia Chiquita, con comadre. Madre, madre, madre, madre. La Colombia Chiquita. La Colombia Chiquita, y de donde pues también se desprenden grandes sonideros y en donde año con año pues festejan con grandes bailongos por allá. Eh, parte de, que, de lo que nos contaba, recuerdas,、eh, hace ya un año quizá, fue este encuentro que tuvimos con、eh, parte de la producción del proyecto sonidero. Y pues,、eh, un proyecto que también ha acompañado esta cultura y que, pues,、eh, de los cuales han desprendido algunos documentos y también algunos、eh, productos audiovisuales, comadre. De fondo. La cumbia s a t a n a s Pero en su versión rebajada, comadre. Escuche. Recuerdo, comadre, que la primera vez que usted y yo quisimos bailar ese ritmo fue un poco extraño, ¿no? Si existe un dub en la cumbia, esto se llama Cumbia Satanás. c o c ó m o ve, comadre? Esta cumbia en donde. Pues el vato este le quiere pedir a Satanás algo que Dios no le ha querido dar. ¿Qué será, ¿Qué será comadre? Comadre, ¿qué será? No, pues mucho. s Yo creo que tendrían que hablar con Satanás, entonces. Oye, compadre. Y... Ah, lo que le iba a comentar es que esta cumbia no la podíamos bailar, compadre, porque esta cumbiecita se baila de a solito. A ver, súbale para que la banda se prenda. ¡Apú! Ahí está. ja ja, Compres un cerebro, comadre. Pues,、eh, qué, qué ya bonita rola. e ha h c h o lo que quiere. Qué bonita r o l La verdad es que a mí me inspira. Y cada vez que la sonamos en el tremendo sonido, cada vez más gente conoce un poco más de la cumbia, comadre. Porque, pues, muchos nomás de Los Ángeles Azules y Jimena s a r i l l a n a para acá, ¿eh? comadre. Muy bien, muy, muy, muy, muy buena rola esta cumbia de Satanás en su versión rebajada. Y para quienes no topen lo que es la cumbia rebajada,、eh, por acá hay un, blog, un blogger que, que、pues、a mí me gusta seguir y es el Cumbia Poder y Porro. Ellos tienen un,、eh, pues、un, una investigación acerca de la cumbia rebajada. Y es la cumbia rebajada, es la manera en que llaman los mexicanos a la transformación más importante que tuvo la cumbia colombiana en este país. Rebajada se refiere a que el tempo y el tono de cumbias, gaitas y porros colombianas fue reducido. Son dos las teorías acerca de esta reducción. La primera tiene que ver con un problema de orden técnico. Los sonideros, quienes fueron los encargados de imponer el gusto por la música colombiana en las fiestas de los mexicanos. Luego, con la llegada de otras tecnologías, fueron también los encargados de copiarla y propagarla. El primer medio para copiarlo fue el cassette, por allá de los años 70's. Los sonideros de la vieja guardia, como el sonido Fascinación de, y de Monterrey, el sonido d u e ñ e s quien, por cierto, hacemos la acotación. Vimos en la exposición de colombianos su tornamesa intervenida. ¿Recuerdas, comadre, esa tornamesa muy, muy colorida? Muy colorida, c e l l o s también llenos de color y de pura este, energía en el escenario, compadre. Exacto, ese sonido, d u e ñ o s Es a quien se le atribuye esta parte. De,、eh, se le atribuyen al haber cometido el milagroso error de, al copiar de la tornamesa a la grabadora de cassettes uno de los dos por acción u omisión. Reprodujo y o grabó de manera más lenta, dándose así origen a la cumbia rebajada. Luego, esta copia en cassette se reprodujo y otros cassettes, y así empezó la propagación, llegando a los mercados de música en los tianguis o tiendas callejeras. El público consumidor de esta música se llevó estos cassettes, los escuchó y comenzó a desarrollar el gusto por la cumbia rebajada. Comadre, ¿cómo ve? Ya ve que en el arte no hay error. Esto que escuchamos, comadre, un tremendo clásico cumbianchero, pero esto es un remix por parte del b ú o de esa nueva cumbia que se está haciendo en el mundo Global Bass. Tal vez uno de estos errores tecnológicos nos lleve a un nuevo ritmo, comadre, ¿no lo cree? s Seguro, y es, justo es como han ido apareciendo nuevos ritmos, ¿no, compadre? Y es como se ha ido ramificando de una raíz, llegan muchísimos subgéneros, y sí, se convierte después tal vez en algo indescriptible, compadre. Intergaláctico. Intergaláctico. Vamos a seguir escuchando estas propuestas, nuevas propuestas, como ya que entramos en esta parte del error tecnológico y、eh, en esta transformación en donde los sonideros ya no solo reproducen música、eh, llegada en vinil o ida a traer. Porque muchas de estas expediciones de los, de los sonideros viejos de la vieja guardia, pues hacían expediciones a Colombia, al Cono Sur, a Chile, a Bolivia, a Argentina, en donde eh, principalmente eh, llegó esta influencia de la cumbia,、eh, después de que permeara pues, a, en, a nivel nacional en Colombia, pues hay toda una、eh, propagación cultural de este ritmo、eh, primero en el Cono Sur, y México también fue uno de esos lugares y. Y, y, y creo que México, uno de los lugares en donde actualmente también se hace muy, muy buena cumbia, comadre. El Búho, un productor alemán, actualmente reside acá en la Ciudad de México. Vamos a escuchar algo del de Búho. También escucharemos por ahí a Chancha Vía Circuito y algo de Dengue, Dengue, Dengue. Algo de lo nuevo que se está produciendo con, con toda esta influencia de la cumbia. Del baile de los negros, del baile festivo. ¿Están escuchando el viaje sonidero número 193? Y... No le cambie. ¡Vamos! s v a o v a m o a m o s v s v o s v a a m o s v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 Sonando chancha vía circuito a través del viaje sonidero, no le cambié. El viaje 193. Y se armó el cumbión, bion, bion, bion. a través del viaje sonidero Empezamos acá al viaje sonidero, escuchando lo viejito y las nuevas, lo que hoy、eh, se está haciendo en torno a la cumbia, cumbia fusión. Y compadre, nada más、eh, hacer ahí una puntualización histórica.、Ah, no, no es cierto. La morrita que canta、eh, la rola de Chambacú, efectivamente es una morrita, ¿no? Se llama a h o r i t a Castillo y he estado leyendo algunas cosas aquí en algunos blogs de algunos, de algunos este, aficionados a la cumbia, compadre. Y pues no se sabe nada más de ella después de haber、eh, cantado esta canción, compadre, que fue compuesta no por un colombiano, compadre, sino por un salvadoreño, ¿no? Pero que le hace s una canción justo a una región ahí en Colombia. En、eh, donde llegaron esclavos africanos, compadre, y pues que cuenta una historia de sufrimiento, una historia de dolor, y la plasma en esta letra, ¿no? De Chambacú, compadre, ¿cómo la ve? Un tal Lito Barrientos es el compositor de esta rola. De esos que solo es un hit y después se desconoce el paradero, ¿no? De, de, quién, de quién está detrás de esos éxitos. Un éxito, compadre. Como la de. No le pega a la negra, es una cumbia, compadre. Sí, pero creo que no se llama así. Creo que, creo que tiene otro nombre. Bueno, pero ese es el coro. Que no le p e g u a la negra, que justo también habla de esta parte de la esclavitud, ¿no?、Ajá. Durante la época colonial. Cómo se pasaban de lanza en las haciendas, en los. Pues,、eh, cómo explotaban a los campesinos, a los indígenas, a los negros. Y justo la, la cumbia, compadre, un poco también narra esa historia, ¿no? Claro, pues es eso, es como lo que aquí fuera el son, ¿no? Me imagino. Todo el son, esa parte de la, de la resistencia cultural en la época de, de,、pues、de la colonia, ¿no, c o m a d r e Esos. Esos ritmos que, que guardaban la herencia, como lo que ahora es el hip hop. Pa pronto. Pa pronto, compadre. Compadre, hay muchos tipos de cumbias, ¿no? Colombiana, v a l l e n a t a sonideras, este, norteñas, bueno. Costeñas. s a b a n e r a s Y como bien dices, comadre, pues tiene un origen y su origen, pues, por ejemplo, está el vallenato, también es otro, otro, otro ritmo que, pues, igual podríamos reconocer como cumbia, sin embargo, no lo es. El porro también es algo que, que pues, es de origen y que, y que, básicamente, hasta por ahí de los años 40, comadre. Se conoce la cumbia como actualmente la conocemos en esta fusión, ya、eh, con distintos instrumentos que van de la gaita,、eh, los acordeones,、eh, algunos otros metales acompañados por tambores. Y、eh, que cuando migra, por ejemplo, acá en México también y a otros países, se le empieza a incluir otros instrumentos como el bajo, comadre. Que por ejemplo, ahora、pues、es, es, es parte fundamental el bajo de un buen cumbión, ¿no? fundamental compadre para disfrutar la compa Era unir toda Latinoamérica en una sola gran nación. Bolívar no lo consiguió, pero quizás la cumbia lo haga, puesto que atraviesa de norte a sur todo nuestro continente. Soy de Chile, el último país latinoamericano a donde llegó la cumbia. Siempre me he preguntado por qué este género se volvió tan popular. Para averiguarlo, recorreremos un largo camino desde África Occidental a Latinoamérica, grabando a más de 100 artistas. Soy Cutiaste. Bienvenidos a Pasos de Cumbia. Viaje de ida y vuelta. Bienvenidos a Lagos, la capital de Nigeria, un país de casi 180 millones de habitantes, sin duda el más populoso de África. Prácticamente uno de cada cinco africanos es nigeriano. Nuestro viaje empieza aquí por tres razones. La primera es que esta es sin duda la ciudad más grande de todo el continente. Un lugar perfecto en donde es posible conocer africanos de todas partes. La segunda es que esta ciudad, fundada en 1472 por los portugueses, se convirtió en uno de los puertos más importantes del continente. De aquí, por más de tres siglos, partieron y llegaron barcos desde y hacia Latinoamérica. Barcos que contenían mercancías y seres humanos. Un flujo de ida y vuelta que ha influenciado la cultura de los dos continentes, unidos por las rutas atlánticas. Y la tercera razón es que estamos recorriendo los pasos de Cumbia, pasos de esclavos y esclavistas, hombres y mujeres que de una u otra forma han contribuido a la creación de la identidad del continente latinoamericano y de la África moderna. Esto quiere decir que no hemos venido a Lagos para buscar un ritmo en particular. Hemos venido acá para entender cuáles son los elementos de la cultura africana que han contribuido al desarrollo de los ritmos latinos y de qué forma los ritmos latinos han influenciado la música moderna africana. Por esto estoy viajando acompañado por Meki, Leonardo y Ade. El primero es nigeriano y es una celebridad entre los académicos de todo el mundo. Ha dedicado su vida al estudio del rol que tiene la música y, en específico, los tambores en las culturas africanas. Todos los días se despierta y hace ejercicios físicos muy extraños, que parece tienen un efecto increíble en su salud. Tiene 75 años y, en todo el tiempo que estuvimos viajando juntos, no se enfermó ni una sola vez, al contrario que yo. El segundo es un profesor italiano, un experto en música africana y afrocolombiana, que hace mucho tiempo está investigando sobre el origen africano de la cumbia. Y el que está sentado a delante es Ade. Él fue uno de los estudiantes de Meki, un experto no solo de la música de Lagos, también en la cultura y el espíritu que cuida y protege a los ciudadanos de esta megalópolis. Por esto, según él, nuestro viaje no podía empezar sin la bendición de ello. Nadie está seguro de cómo y cuándo apareció este espíritu por primera vez. El verdadero origen lo conocen solamente los miembros de las sociedades secretas de Lagos. Pero todos saben y están de acuerdo con que ello es el espíritu Yoruba de esta ciudad. Por esto es muy común ver homenajes y monumentos a él en las calles y enfrente de los edificios más importantes. La manifestación de ello constituye uno de los máximos honores que Lagos puede hacer para recompensar a un ciudadano valioso que ha hecho algo importante para la comunidad. No se manifiesta siempre, pero cuando esto ocurre, se genera algo muy especial. a l g u n o s lo llaman la máscara de e l l o s Ya regresamos acá al viaje sonidero y justo estamos escuchando un audio de una serie de televisión documental que nos encontramos que se llama Pasos de Cumbia, una producción chilena, compadre. Bastante, bastante atractiva. La verdad es que tienen por ahí un m a p a Y un poco cara. Un poco cara, atractiva. Pero, compadre, pues. Bueno, no, ni tan cara, porque que son 10 que... horas de documental. Claro, muchachamba. Que mucha chamba. no llevamos ni media hora. Y está tremenda. El, la fotografía es muy buena. Y pues el trabajo que hace este investigador chileno, bien, bien interesante, porque además es. Multiinstrumentista, ¿no, comadre? Ya lo hemos visto en esta media hora ejecutar varios instrumentos: acordeón, saxofón. ¿Qué otra, comadre? Guitarra. Guitarra. No, y grabando, es que ¿no? Que, Todo, sí, todas estas s e s i o Y sesiones, narrando, compadre, además. Viviendo sobre todas estas, estas experiencias, ¿no? Se ve que late la música. Qué interesante es, porque, pues, por ejemplo, está sonando de fondo y. Pues ahí está, ¿no? En, entre las calles de de la capital nigeriana. Y bien interesante porque este capítulo, más adelante, se reúne con Femi Kuti, el hijo de Fela Kuti, quien a través de la música, pues generó todo un movimiento revolucionario para la libertad, de la liberación de Nigeria. Y que. También en este, en este capítulo más adelante,、eh, pues incluye el, al Afrobeat como esta, de estas influencias que llegan hacia la cumbia, comadre. Sí, la verdad es que es un documental que apenas empieza, compadre, y hemos aprendido harto. A diferencia del documental de Yo me llamo Cumbia,、eh, que solamente se. Eh, se centra en como la historiografía o la etnomusicología, pero de Colombia, ¿no, compadre? Y este documental es justo una mirada a la cumbia a nivel global, compadre. Pues, pues imagínate nomás, comadre, si esta investigación comienza en África. Eso, compadre. Échenle ojos y pueden, cómprenla. Si、no, pues, Yo creo que, que, que ya estaremos haciendo una, una serie de presentaciones para ver estos、eh, capítulos. Primero s nosotros los veremos, y, pero me parece que so, valen mucho la pena. Quizá alguno lo tomaría como para cosas muy clavadas, pero nueve horas que rastrean lo que es la cumbia. Me parece interesante. Hay que hacerlo. Por cierto, compadre, pues yo creo que nos vamos a ir despidiendo del viaje para darle play al siguiente capítulo, ¿no? <risa> casi, sí, casi. vamos a dejar una, una rolita. No, vamos, aguante, a, aguante. vamos a terminar de tocar、eh, algunas rolas del playlist que por ahí ya casi pues ya cumplimos con todos. Estamos en la parte crítica. e la cumbia actual, compadre. En la cumbia actual y, y sobre todo con esto que voy a cerrar, este, ya, ya encaminándonos. Pues es una parte de una experimentación que últimamente se han llevado a cabo mucho, y, y es que de ahí ha derivado pues todo, un,、eh, pues todo un gran movimiento de productores que toman como base la cumbia, sin embargo, no lo, no, no lo es todo la cumbia y, y meten otras. Influencias,、eh, pues en este tiempo me parece que el dub es algo también importante y tocando un poco pues nuestra área comadre, que es, que es el reggae y que, el, que es el, un poco el dub, y que es donde, donde le masticamos más, y que pues hemos podido、eh, disfrutar de, de producciones, por ejemplo, como Quantic,、eh, un productor londinense que, que ama la cumbia y que. Que tiene esta fusión entre la cumbia y el reggae.、Eh, este proyecto del de,、eh, e Frente Cumbiero, comadre, en, en un encuentro con Matt Professor, ya pudimos ver también esta、eh, documentación audiovisual que... con la que pudieron experimentar y concluyó en un disco.、Eh, y pues. Esto que, que vamos a sonar ahora, pues es parte de otra experimentación que se da entre a d r i á n Sherwood, comadre, y uno de, los,、eh, pues、uno de los grupos más emblemáticos de la、eh, música colombiana, de la música tradicional de la cumbia aborigen. Y me refiero a los Gaiteros de San Jacinto. Y que por ahí,、eh, después de una colaboración entre Dr. Das. De、eh, Asian Dub Foundation, pues se da este acercamiento de Adrian Sherwood para con los Gaiteros de San Jacinto. Y aquí está, comadre, uno, un disco. Está un disco muy bonito que、eh, está editado por Caliphonic. Y Caliphonic es una、eh, disquera independiente que tiene su sede en Estados Unidos. Y ellos se dedicaban a, a grabar otro tipo de música, comadre. Pero cuando escucharon este proyecto entre los gaiteros de San Jacinto y、eh, Adrian Sherwood, que lo nombraron Dub de Gaita, decidieron abrir un nuevo sello e imprimir este primer disco, comadre. La, la productora no solo hace parte de todo el trabajo administrativo, también hace el arte. Este es el, el, el LP, es un, una caja roja con una impresión que se asemeja a,、pues、a un sombrero de estos colombianos. Eh, muy clásicos. Y pues vamos a escuchar、eh, el lado A que es、eh, María Solá. Y vamos a escuchar, tiene dos, dos,、eh, dos versiones: María Solá y、eh, el track número 2, María Solá, el d u b mix a cargo de Adrian Sherwood. Est esta es una producción de Adrian Sherwood y Diego Gómez, mejor conocido como Mr. Gómez. Y pues la mezcla fue a cargo de Adrian Sherwood en sus、eh, estudios por allá en, en Inglaterra. Así que, pues vamos a escuchar algo de este disquito. Somos uno de los 300 afortunados en tener este disco. Así que, pues si tiene volumen su estéreo, súbale, porque no siempre suena esto. Pecaksия, todos, Hospital... Los gaiteros de San Jacinto. Yadren, Shellbu, Shellbu, Shellbu, s e l l b u s Sonando, sonando el Dog de Gaita sonando, aquí gran, a través gran, del viaje solterero, Adrien s h e r w o o d y los, y y los y gaiteros, gaiteros de San Cacinto, un, y un y proyecto, intercultural proyecto intercultural cultural, cultural, llamado Dog de Gaita. gaita, gaita. gaita. Oiga, compadre, comadre, pues nosotros acá, los del viaje sonidero, nos vamos despidiendo, no sin antes dejarlos con harta cumbia, bien chula, bien sabrosa, para que se pongan a bailar las últimas rolas. Y pues invitándolos a que se queden toda la semana con la señal de regga ambulante radio, de lunes a viernes y luego el domingo. Hay programas, así que bueno, pues ahí estén al tanto de la página en Facebook, porque les estamos avisando de lo que sigue. Compadre, este fue el especial Cumbiero, Cumbianchero, para todos aquellos que gustan de la música tropical, compadre. Así que bueno, pues acercándonos a la celebración de los 200 programas. Y pues y los vamos pues a dejar con pura música chula, pura c u m b i e s i t a Pura cumbiecita.